de la 97.7 Ràdio amb el treball d'Andreu Alcarola en la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Muntal vos recorda que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de l'AFM en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android, en el tune com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més a més teniu el Twitter oficial del programa arroba 97 nit el 97 en xifra en número arroba 97 nit Joan, vos estem fent la pregunta un any després d'arribar al càrrec el millor i el pitjor per a vosaltres de Rufete com a mànager general del València Club de Futbol fa un any que Rufete arribava a este càrrec el de mànager general esportiu al València Club de Futbol i vos demanem per a vosaltres el millor i el pitjor que fa Rufete en el any que duen de vida en esta eh, nova singadura. Al front de la direcció esportiva Recordeu que arribava abans al club Però en principi per a fer-se càrrec de l'Acadèmia Global eh, I que a hores d'ara És eh, el nostre eh, És el manager general Després que Braulio Vázquez Fora destituït pues, Ara fa un any En el València Club de Futbol I així com dèiem Un any ràpid Semblava que era ahir Quan el València feia oficial El que era una, un xocet a veus Que era l'adeu de Braulio Vázquez com a director esportiu del València Cui de Futbol eh, i entrava la figura de Rufete que en principi arribava per a dirigir l'acadèmia en la direcció esportiva total primer equip i escola en el primer equip bé, doncs pues se pode parlar de moltes coses és el que hi hagués una rada grossa en el passaport d'Otamendi és cert que no va encertar en la majoria dels fitxatges que va dur en hivern passat però va fer sense un duro i sobretot per a donar una vista al vestidor de que s'havia acabat el mirar-se el melic Rufete però lo veu per a Roines i Xina tant per als seus detractors com per als seus defensors Rufete és un tío que quan agafa un camí no dubta m'empren ixe camí i el du fins a la fi I ser Rufete que l'any passat sense un duro que no hi havia ni uno, en va fer una revolució a mi de camí. Tenint com a idea bàsica i els va reconèixer al més d'un mes quan entrevistarem Mas en aquesta casa pos un altre sentit, que el que hi havia que fer era donar un avís i ser vestidodor, que no estava implicat i que n'anava a costera per avall. Rufete va fer una revolució que a la fi no va eixir. és cert, l'equip va fer vuitè i no va entrar en els Jocs League. Però Rufete, que feia un mes que havia arribat al càrrec i que no sabia si anava a continuar el 30 de juny, tenia el convenciment intern de que aquest vestidor ja havia que netejar-lo. I això és el que va fer. Per a bé o per a mal, va ser valent, almenys per a un servidor, en la seva decisió. L'estiu després, i ja amb un cert diners generat per la venda de jugadors, etc etc, ha encertat, sobretot, el dur una defensa nova per al València el Sotamendi Mustafi l'aposta de Gallà venent a Joan Bernat l'arribada també de Lucas Orban crec que són futbolistes que li han vingut al València Negredo està per vore i de moment és el que Zuculini no la rasca és una evidència encara que a Zuculini li donarà el ok Nuno Espíritu Santo una any dona per a molt i Rufeta n'ha viscut moltes. Jo crec que, en global, el saldo és positiu. Però també, això com a tot, per a gustos dels colors. I, entre altres coses, per això ho estem demanant avui... ...en arrobaesports97nit, arrobaesports97nit, 97 en xifra, en número... ...el fet o la pregunta de... ...per a vosaltres el millor i el pitjor de Rufete des que fa un any va ser nomenat manager general del València Club del Futbol, que serà el nostre titular d'apertura en el repàs que fem habitualment el que ha passat en el dia i que sempre ho fem des del format de les 5 fotos Unain de Rufete. Escompreis Unain de la arribada de Rufete al joc de manager general esportivo del club. Según el propio causat el millor es que esté una identidad y está creando su model. Espero que sepan una cosa, que estamos creando una identidad, que empezamos a tener un modelo y que se sientan orgullosos de, de lo que tienen, porque es el primer paso para hacer grandes las cosas. No tots han descansat, es el caso de Paco Alcácer, kiwis que está en la Ciudad Deportiva de Paterna. Amels recuperados. La idea es que puga estar, al menos, en la convocatoria davante el Barça. El tiburón ya pensa en el blaugrana. Álvaro Negredo sabe de la dificultad del próximo rival en Mestalla, pero espera que el equipo pone la cara davantes de Luis Enrique. Sabemos que, que es un partido muy complicado, que, que el nivel del Barça, aún sin estar a, a, a su mejor nivel, pues te hace un partido muy, muy difícil. Pero bueno, en casa estamos bien, estamos cómodos. Y ojalá podamos conseguir lo, los tres puntos que es lo que queremos. Tornada al treball en el levanta un somriure per la ratxa, per eixir el descens, per les sensacions i per guanyar el derbi. Huit partit contra el filial en el qual s'han recuperat efectius. Víctor Casadesús diu que la intensitat va ser clau per endur-se el derbi. La priori el València, pues, por calidad, por, por plantilla, pues quizás está un, un poco por encima i lucha por otras metas, pero, pero en entrega, en trabajo, en sacrifici, todo eso yo creo que, que incluso... Quizás les superamos un poco y, y por eso cayó de nuestro lado. De más parlen Boyan y Rafa, Dublevich y Martínez para la rueda de prensa previa al decisión en de Divendres. A la fonteta de Bantel, Galatasaray. Abans, la plantilla col·laborarà en un acte solidari a beneficiar del Col·legi de Paràlisi Cerebral Infantil de la Creu Roja de València, 11 i 37. Fem un alt en el camí i de seguida tornem per a sentir a Rufete, mànager general esportiu, ha parlat per a la teleoficial del club i el sentirem en les eh, seues explicacions un any després d'arribar al càrrec. I és la pregunta que vos fem esta nit. Un any després d'arribar al carrer Rufete, per a vosaltres, el millor i el pitjor que ha fet el de Benehuzar, en, la, en el càrrec de mànager esportiu general del Club del València, Club de Futbol. Les 11.38, una pausa i de seguida sentim repete. Es calidad en a bordo, somos especialistas en alimentos congelados. A bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50. El kilo sale a 8,75 euros. Esta semana en tiendas a bordo, el superprecio está en el gambón grande. Anticipa tus compras en a bordo, saldrás ganando.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 su concesionario Peugeot en Torrentisilla cuenta con más de 12500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho satisfecho ferto su concesionario Peugeot en Torrentisilla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía y a los que buscan un buen regalo Fotopro es mucho más es el consejo profesional y la garantía de servicio Fotopro, todo en fotografía calle Castellón número 2, Valencia www.fotopro.es Llega la feria del automóvil más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia si t'agrada l'esport, esta és la tegua cita obligatòria. Esports 97, nit. El teu equip. La tegua ràdio. 20 minuts i arribem a les 12 morts en què arrencarà la nostra tertúria. Avui Gonzalo Naya, Carlos Bosch i Pablo Olivas, dos últims de Superdeporte. I en el qual parlarem, lògicament, de l'arribada fa un any al càrrec de manager general esportiu del València Cup de Futbol de Francisco Joaquín Pérez Rufete. Recordeu, era destituït Braulio Vázquez, era nomenat Rufete que en principi arribava per a fer-se càrrec de l'acadèmia però que a la fi va ser l'home encarregat de fer-se càrrec també del primer equip de la destitució, entre altres, de Miroslav Llukic, la contractació de Pizzi i d'intentar fer una revolució que es queda a mi tant de camí, sincerament encara que, almenys Peron Sevidor el que val la decisió de Rufete de creure una aquesta idea i dur endavant, encara que feia només un mes que havia arribat al càrrec i encara que no sabia si a 30 de juny ell anava a continuar o no en el València Club de Futbol però creia en aquesta idea i la va dur terme i això, almenys per un servidor, té una válua mm, eh, sé que eh, és fàcil eh, parlar de si vaixir o no els futbolistes que van vindre la veritat és que, excepte que a la majoria no van rendir el nivell que s'esperava d'ells però en un món tan mercantilitzat com el futbol tindre valors d'un tio que creu en el que fa a mi, sincerament, me prena Encara que després, com tot en la vida Hi haurà eh, opinions Rufeta que ha parlat avui Per a la teleoficial del club I que un any després I de moltes vivències Veu aixina tot el que ha passat En el seu càrrec Des de que va arribar fa 365 dies Bueno, es un any, és poco tiempo però en el futbol és mucho i bueno, hemos vivido muchas situaciones eh, Buenas, eh, menos buenas Muy intensamente debido a, a la situación que, que estábamos Pero bueno, siempre hemos intentado hacer las cosas todos con, con mucha ilusión, con mucha dedicación Y evidentemente siempre mirando lo mejor para el club de, de, desde el presente Y siempre con, con esas vistas al, al futuro Un Francisco Joaquín Pérez Rufete que también parlaba de el que es la Academia, ahora es Dara Y dice que el modelo de academia Ha de tancar y fijar las bases Para que los nuevos amos Meriton eh, puedan, puedan hacer las inversiones Allá donde toca Sobre todo el hecho que con esta tasca de academia La gente ha tornado a identificarse en Futbolistas del primer equipo Tenemos que, que cerrar el modelo de, de academia Poner la base para, para Las posibles inversiones Que puede hacer eh, eh, La nueva entidad y los nuevos dueños Y tenerlo muy establecido Muy claro Y luego, evidentemente, todo eso que esté unido a, al futuro del primer equipo. El presente del primer equipo es un equipo joven, un equipo con ambición, un equipo que tiene cosas que el, la gente le gusta. Y una cosa muy importante es que nuestra afición, nuestra gente joven, incluso nuestra gente menos joven, se está empezando a identificar con jugadores de nuestro equipo. Y eso hacía mucho tiempo que no pasaba. Uh, sobre Meryton, sobre los no usamos precisamente Pues uh, bueno, él dijo que Si a Peter Lin le ha el que fan Espero que es el camino que haya que continuar Y que haya que continuar, sobre todo te vayan Ficando las ideas en como una posada De conceptos en común Yo creo que si Meryton En este caso Peter Lin ha querido venir a Valencia Ha visto todo lo que estamos haciendo y le ha gustado Es porque realmente tiene una visión Una idea de lo que ya está implementándose o aquí Por lo tanto yo creo que Tenemos un camino que continuar, no tenemos que empezar de cero, eso es muy importante y yo creo que tanto los que estamos como los que vienen hay un feeling muy bueno, eh, hay un, una muy buenas ideas puestas en común y creo que, que el futuro del club tiene que ser un futuro pues con muchas posibilidades pero con una identidad y con un modelo definido. También sobre el equipo Parla de la versatilidad De las eh, situaciones que ha tenido que enfrentar El Valencia en diferentes partidos Y com ha ido solventando Y cómo ha ido mostrando diferentes caras El equipo de Nuno Espíritu Santo En los 11 partidos que llevamos Creo que el Valencia Ha estado en esa altura y además hemos visto un Valencia diferente en muchos partidos un Valencia que es capaz de, de, de casi ganar a Sevilla con 10 de un Valencia de llevar el dominio del juego el otro día contra el Levante de incluso eh, venirse un poquito más atrás y hacer eh, contra eh, contra el Villarreal estamos viendo un Valencia muy versátil pero sobre todo una cosa que es la actitud de querer siempre ganar y yo creo que eso es elogiable para nuestros jugadores Y por último, un Rufete que ha hablado de la felicitad que el produís el Borecom, el grupo y el míster van funcionando Y que el que tienen que hacer es donarle al público Donarle entrega, donar donarle casta, sacrificio Para que el público después eh, Revedores de estos valores Puedan retornarlo en aplaudiments y el reconocimiento Por una parte, nosotros estamos muy muy contentos De nuestro equipo, de nuestro grupo, del míster de, de cómo están trabajando, de cómo han iniciado un proyecto Con tantos cambios, con, con, con nuevas ideas Y bueno, yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos Por lo tanto, antes de decir que no va a dar la afición ¿Nosotros qué le vamos a dar? Eh, esa actitud, esa fuerza, esa energía Y sobre todo que yo creo que este Valencia se ha demostrado Es que a pesar del resultado de las dificultades Uno de los partidos se ha rendido y lo ha intentado ¿no? Por lo tanto eso es importante Y eso es lo que le vamos a dar a nuestra gente Cada día estar orgulloso en nuestro equipo Porque eso ayuda al jugador a que se sienta confortable Y a que cada día quiera dar más de lo que tiene para, para su gente les parables de Francisco Joaquín Pérez Rufete, manager general esportivo del Valencia Club de Fútbol eh, después eh, podré inventar vos pues recordé la pregunta que está en FEMBOS en el dia de d'avui, en la nit de d'avui que és el millor i el pitjor per a vosaltres de l'any de Rufete com a mànager general esportiu del València Club de Futbol el millor i el pitjor, què és el que penseu que ha fet millor Rufete, què és el que penseu que ha sigut el punt més negre de Rufete en aquest any que dur des de l'arribada al València Club de Futbol eh, com a mànager general esportiu encara que com diem, arribar abans arribar a l'estiu de, pas... de la temporada anterior, eh, perquè en principi venia a fer el càrrec de la... de la cantera de l'acadèmia global eh, Ya no només, es de la academia, sino también se va a hacer cargo del primer equipo, después de la destitución del, del eh, exsecretario de técnico, Braulio Vázquez, eh, ahora dará, eh, hombre en el Valladolid. Andrés Verola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. tú lo peor y lo mejor de Rufete? Para mí lo peor el que va a pasar en, en Otamendi, me parece una, una garba muy importante, y lo mejor... Tiene la, valentina, la valentía y la decisión de apostar Pero hombres, joves y de la cantera Con Son José Luis Gallá, con Robert Ibáñez eh, Jaume Doméneco, Carles Gil Pues dita eso Y ahora habrán de sentir a Negredo Hemos de hablar De un Paco Alcácer que en el día de hoy Es el único que ha El equipo tenía descans, pero Paco Alcácer está también recuperado Porque la idea es que a vos de sí com a poc, poder estar en la convocatòria Davant del Barça Sí, avui la plantilla del Barça tenia jornada de descans I el que sí que ha treballat en les instal·lacions De la ciutat esportiva paterna ha sigut Paco Alcácer Ja estava previst eh, Que, bueno, que, que s'exercitara en solitari Per a tractar d'acordar terminis eh, De cara al partit contra el Barcelona eh, Va arribar det Va arribar just det Si arriba, però l'objectiu és així si ara mateix Que Paco Alcácer pugui estar este cada setmana En el partit davant del Club Barcelona D'entre demà i després demà Eh, la intención que hay al menos en, en el club Y en el coste, y en el Cosmedic Es que Paco Alcácer eh, Reincorpore a la dinámica de grupo Y que trabaje ya como un futbolista Como un futbolista más Perfecto, perdón del equipo torna además al trabajo Y en el día de hoy Ha sido Paco Alcácer, como decíamos Lo que ha entrenado Tema Leo Suárez cree que ya estamos en el punto y final Leo Suárez no va a ser jugador Del Valencia Club de Fútbol ahora a sols futbols sempre, però en condicions normals, Leo Suárez eh, Andreu no va ser el jugador de València No, ahir contàvem ja que el traspàs de, de Leo Suárez al Villarreal estava tancat a falta de determinar només el percentatge d'un futur traspàs i hem de contar que s'ha tancat esta desprada de, de manera quasi, quasi definitiva diria jo, a falta de, de la rúbrica dels contractes i a falta també de conèixer les quantitats que, que a hores d'ara no les sabem, no, no són públiques Ayala estaba en Argentina haciendo las para la, la contratación de Leo Suárez. Eh, va a tornar a finales de la semana pasada y a posar al corrente de todos detalles de la operación a Rufete. El Valencia es va a arribar a plantear incluso una propuesta la desesperada. Estaba previsto que el representante del futbolista, Marcelo Lombilla, que ha defeso de los intereses del Valencia, vinguera a bores les cares Rufete y Mayala hacia Valencia vindrà les pròximes setmanes perquè té altres feines que fer uh -huh. eh, i tractar de tancar l'operació però bueno, ara mateix no és possible no és possible operar a real la diferència de València no té cap tipus d'impediment per anar amb la pasta per davant la situació econòmica, social i inclús a nivell jeràrquic està en procés de normalització Després del tema de, del procés de Però a dia d'avui lamentablement per a València És una cosa que, que pues, venim contant de la sintonia Després del 97 del eh, No hi ha encara total llibertat Executiva, per este mateix motiu El València ha decidit En les últimes hores descartar Descartar la incorporació de, de Leo Solez És inviable I s'avança per tant el conjunt de, de la plana Fins al punt que des de la secretaria tècnica de Boca Ahir ja ens confirmaven En aquest mateix programa que només reconeixien una oferta, la del Vilarreal. El València va estar ràpid en el treball de captació, mitjançant la figura de Roberto Fabiana Ayala, però ha de dir adeu, sí o sí, d'aquesta manera, a una de les millors perles del futbol sud-amèricà. De fet, ens costa que, segons la versió de, de Boca, mm. eh, més enllà de l'oferta que ens ha fet el Vilarreal, és que el València descarta al futbolista. El València no pot, fer front, no pot fer front a una operació ara mateixa, i això és el, el motiu que ens arriba també, mm. I per a el descarta, dir, no, no, no pot fer front I descarta el futbolista No, no va anar a veure el futbolista I el Villarreal, a diferència del de València Sí, és que té un altre escenari I, i sí que pot pagar dos o tres quilos per futbolista Ja A mi m'estranya ja. que el València a d'ara Encara en Meriton mmm, Si pensen que és el futbolista que han de fitxar No fique dos quilos damunt de la taula per a fer-se amb ell ese, ese... A mi m'estranya moltíssim jo no sé si és es que hi haurà algú dins del club que hagi dit que no és el futbolista que van buscant. És el motiu, ja que dir ja que comentar-ho bé, uh -huh. el motiu que ens donen. Si després Leo Suárez no és un home de consens i si és, per exemple, Enzo Pérez, que sí que és una necessitat de la mateixa vibrant de la plantilla... Uh -huh. Pues, pues ya esa otra explicación yo no la sé ¿eh? yo, hasta, ahí, hasta ahí arriba uh -huh. hasta ahí arriba eh, Saber-ho, perquè sí que sé que el València era el primer que va manejar PESA, el primer que arriba a un acord allà la se manejar molt bé amb sí. Boca però a hores d'ara tot això ha quedat en res i eh, Leo Suárez serà futbolista del Villarreal perquè el València, segons diu el propi Boca és el futbolista el que descarta el futbolista el València el que no fa el pas definitiu per a tancar l'acord que tenia abastat entre Roberto Fabián Ayala y Daniel Angelici, el presidente sí. de Boca Juniors. Bueno, pues estaremos a la espera de que ocurra las cosas pero ya os diguemos que eh, prácticamente es descarta Leo Suárez y será jugador del Villarreal, que es que te la oferta, que ha la oferta más ferma, pero el futbolista que contempla ahora os dará Boca Juniors. Háblame, ahora me conté lo de Batman. Ahora me de Batman. Ha hablado eh Álvaro Negredo el davanter del valencia club de fútbol que el que fa es prácticamente o el discurso del uno y digo creo que, que hay que hacer es oblidar ya el pared de levant y comenzar a empezar a pensar en el encuentro contra el Barça intentar olvidarlo cuanto cuanto antes sabemos que, que, bueno, que se nos fue un partido importante para Para nosotros, para nuestra gente Y, y bueno, pues eh, sin más eh, A pensar en el Barcelona Que, que bueno, que vienen de, de conseguir una, una gran victoria Y, y nosotros pues eh, jugamos en casa Y necesitamos los tres puntos, ¿no? Será el Barça el próximo rival Placer Guilla ha guanyado 0-4 En cancha del Apoel En uh, Israel Y el conjunt de Luis Enrique Que lógicamente siempre es un rival De entidad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 Y vamos a hacer todo lo posible por llevarnos la victoria Y por último un Álvaro Neguedo Que cualifica de esta manera La seua tornada a de choc Satisfet por el seu rendimiento Pero lógicamente incompleta la satisfacción Embora como el seu equipo perdía 2-1 el derby durante el levant No bueno, es para para estar contento cuando, cuando se pierde Pero está claro que para mí es importante eh, Jugar de inicio, tener minutos y, y bueno poco a poco pues iremos Eh, estando mejor físicamente y, y aportando más al equipo no Lástima las ocasiones que, que no se que no logré En este caso finalizar Pero vendrán más eh, Como siempre digo, importante también es, es generarlas y, y bueno, pues se generaron Y poco a poco pues irán, irán entrando Desparables de Abarón Ayvedo ¿Qué le pasa a Batman en el Valencia Y al Valencia en Batman? Albert, bueno, pues que en los últimos días eh, Y desde diversos muchas de comunicación Sí que se ha apuntado a que DC Comics La empresa de... De comics, no? que, que, que va treure Batman fa, fa... en el 1939 eh, havia interposat una demanda contra el València per, per l'utilització d'un dels, dels rats penats en un escut en un emblema el València volia fer un restyling sí. del, de, la rat, de la rata penada de l'escut una, sí. una miqueta diferent per a ropa casual mm -hmm. val? se s'assabenta que el dibuix és semblant però clar, és que és una rata penada mm -hmm. i des del 1939 DC Comics ha fet Pues crec que són bean una... restylings sí, de, la, sí. de la marca Batman, vull dir. Cada no... una seta que sembla alguna altra, però no és no igual a ningú dels dels, dels models i sí. bueno, pues Valencia va huerte un comunicat oficial en la seva plana web en tres punts, mm, igual que li ha llevat entre pos. Sí. <ríe> Entonces eh, digo, digo el segundo. En 2018 Valencia solicitada en la Oficina de Marca Comunitaria mi Oficina de la armonización del Mercado Interior, una marca comunitaria representada por una nueva versión de un de una rata penada uh -huh. diseñada para identificar la línea de ropa casual, es decir, el que estén contamos. Durante el procedimiento del registro de la nueva marca, DC cómics va a presentar la oposición a la citada solicitud. No existe a día de hoy ningún proceso ni demanda por parte de DC Comics contra la valencia desmentir de esta manera uh -huh. la demanda de ese cómics. No hay demanda. Sense sin se persucidir del anterior, uh -huh. el el citado eh, no es utilizable en la actualidad y no te ser en un futuro. Perfecto. Eh, a modo aclaratorio, por si alguno conocía uh -huh. ese dato, el Valencia utiliza la rata penada desde 1922 y además el Valencia contraataca. Correcto. Eh en el logo de la nova pel·lícula sí, de Batman contra Superman, que se ha roto nada, se ha el València i valens ha fet el mateix. Penso no alg més d'assustes tot que jo. Tu. Pues jo a tu també. Perfecte. Pues tonquem la informació del València club de futbol i entrèm'me la del Levante Università huitornava, le quita Alcaraz a entrenar amb un somriure i lògicament després de la bona batxa que té l'equip amb l'entrenador Alonso. Sí, bona sensació, en el Levante després de la victòria en el derbi este passat cap de setmana, hui els futbolistes del Llevant han jugat, han disputat un partit amistós entre el primer equip i el filial que ha la primera plantilla per 3 gols a 0, 2 gols de i eh, gos de xumetra, sí, i una d'Hector Rodas i la bona notícia és que Pedro López Toño i Hector Rodas ja han participat amb total normalitat en l'assaig que ha realitzat l'equip de Lucas Alcaraz sobre la, ciutat, el, la, sobre la gespa de la ciutat esportiva de Bunyol eh, Ha parlat Casa de Sus, eh, Toreret sí ha afrontat en eh, valentía no todos los as informativos que va a plantear el, el derbi de cada semana mm -hmm. Ha parlat, anem a parla a contarlo ya sobre el missache que va a donar Nuno espíritu santo a zeus futbolices en el que les va a que el partido había si jugó y que había havien... la de empresa sí efectivamente y que ella bien si millos que llevan muchas veces nos sentimos cómodos eh, cómodos teniendo el balón el, el rival y nosotros sabemos jugar a la contra y, y es un poquito lo que hicimos y, y si él al final cree que fue muy superior y, y, y tal, pues bueno, al final es el entrenador, él sabrá lo que lo que le dice a sus jugadores y, y lo que vio del partido, eso cada uno tiene su opinión, uh, yo te digo, perso, o sea mi opinión mía es que nosotros también hicimos muy buen partido y, y que al final podría haber caído de cualquiera de los dos bandos, porque al final es verdad que, que ellos también tienen ocasiones, pero nosotros también tuvimos, aparte de los dos goles, tuvimos dos, tres ocasiones, uh, yo me acuerdo de una mía que, que se la doy a, a las manos a Alves, otra de David que la saca a Alves, que son ocasiones muy claras también, y, y nada, que nos pasaron por encima, bueno, yo tampoco lo veo tan, tan claro. Víctor Casús, que ho diu ben clar, és el seu anemisis. Parla de més de la seva, de la seva bona ratxa de, de gols i, i com està influint això en la dinàmica del Llevantes de Esportiva, l'escoltem. Sí, són tres partits seguidos i además para, para puntuar las tres veces y, y al final eso, eso es lo importante, eso es lo que queda porque porque si marcas y no y no sumas, pues bueno, es para uno personalmente bien, pero pero al final lo importante que es que sumemos, es, es la inercia de cogido ahora el equipo, la racha positiva y, y bueno, yo he tenido esa suerte de de con los goles poder ayudar. Y por último, el asunto mes de controversia que va a echar el derbi entre el Levante y el Valencia, el penal el, o el, el penal. posible penal eh, sobre Álvaro Negredo. Ahí sí el Álvarez Víctor Casares. Que nosotros no le hemos dado en el vestuario más importancia, porque es una jugada más de un partido que, que no ha pitado, yo la he visto y, y tengo dudas, la verdad, puede que la coja un poco, lo empuje un poco, pero es que en el fútbol jugadas de esas hay mil y, y a veces se pitan y a veces no, yo yo la veo justita para pitarla, la verdad, pero, pero es que al final el árbitro no, no la ha pitado y, y hablar de esa jugada ahora mismo realmente a mí me, me da un poquito igual. Pues les para, a vegades els eufemismes eh, I els tòpics L'únic que fan és amagar una realitat Vull dir, és un penal Igual que ha Llevan no li penals clars En altres partits i ofici tot en algun partit contra la València Si el penal que... Nero, és penal. negre, és final I el altre és ganes de, de difessar-ho Igual que mm. la València tampoc pot acollir la jugada Com a excusar De què paper de l'altre dia contra llevant. Llevan Igual una cosa que l'altra I l'altre quan diem un parem pel descanse, són bufes de pato. No li peguem moltes. Andreu, eh, mos dius tres semanetes. Tres setmanes Tres semanetes, que te vas al pis de dalt a super, però que t'esperaré te, te tornada. Perfecte. Que gràcies per tot i que t'esperem, no, val? Nosaltres, doncs, tres semanetes, sí. Gràcies a Andreu Alverol aquí. Acomiadem eh, s'ha d'un cedit Súper Deporte. És una sessió, però bueno, tenint l'opció de, de recompra a nosaltres. <ríe> Anem a tancar així la primera mitjana informativa i tornem ja amb el debat de tertúria d'anàlisi així a esport 97 nit en la 97.cerradio Música 97 nit La tertúlia Les 12 de la nit un minut arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi Asia Sports 97 nit en la 97.7 radio Ja tenim els nostres 3 contertulis eh... Està, no, si toques el micro se va sentir que el toques eh, I estem ja sí preparats Per a parlar de tots els temes eh, Que continuen de temes Encara que avui el València no ens ha entrenat De temes en l'actualitat del conjunt valenciista Recuperé després de dues setmanes eh, Que està fora el nostre bon amic Gonzalo Naya Hola Gonzalo, què tal? Bona nit Hola Manolo, què tal? Bona nit, molt bé Bé, molt bé. tot mm -hmm. bé, el, la fira que ha estat De coses de muntar I alguna coseta més Bueno, m'estat me en tots els llocs on hi ha hagut <risa> congressos, on hi ha hagut... Algún... Sí, sí, sí, sí, allò estem a, a ir, ir, ir fent dos mesos que està la web en marxa Per fer-vos entrega sí, De la tarcheta sí, corporativa no, de ahí, a Tu també, home, tu també Mà queres rajó I bé, bé, ha funcionat la cosa Demà hi traiem històries curioses Demà tenim una curioseta Un tío que fa carrera de muntanya, que fa trail I que té una professió molt Particular Ah, bueno, si lo dices ahí ya, ya, ya. No, está bien ¿eh? no, pues ya, pero, ya. pero es legal, ¿no? Ya, ya me sí, mal. claro que es legal es, es, es, es mes que legal Ay, vale Bueno, ¿es el pequeño Nicolás? Eh, <risa> <risa> Pablo Leiva, Superdeporte, Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Pues eh, listo para, para comenzar a hablar Y para hablar de moltes cosas ¿Y Carlos Bos? <risa> Andrés me está contando mentiroles, pero de Whatsapp <risa> Buenas Es que estás ahí, ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué padre. Anda, que me está contando mentiras sí, por el Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. A dime, el que hacen eh? así está muy bien el el descastado, el, el de lustre semanas. Veure, està a veure, a veure, a veure. contant mentiroles per, per el whatsapp Està punxant-me Estic fora, no ho puc dir està punxant-me eh, El que, és, el és el que, que, va... que no sap és que tu así, tens mai per vindre qualsevol dia i contestar-li o sea, a... El, que el te tema te és, després jo donarà no la meva versió sí? informativa de, de Leonardo Suárez ah, ah, ja, aixina, aixina jo me'n vaig no? què? Vols donar-la ja? No, ve, veure, que, va, vinga Jo torno a repetir el que he dit a migdia Vilareal i Boca tenen un acord no descarte, pero el acorde puede no valer para nada. No di que no tienen un acorde. Es que de Daner llama mucho la atención que ahora el presidente de Boca va a esa diquenta boca a plena que el jugador no renova, pero el presidente de Boca que necesita a dinés Y si va a diquenta boca a plena que el Euteca se infecta en el Vila Real es porque espera que el Valencia o el Inter de Milán o el Parreta, el club de fútbol, si el Vila le da un aturo... Pues, parreta, a si parreta, parreta no sé si arriba eh, parreta, parreta, no arribarà, però està subastat al futbolista eh? Eh, està subastat al futbolista sí, bueno, mal, perquè sap que no té el control de l'operació eh, fitxarà al futbolista qui controla al futbolista és a dir, qui convença al futbolista perquè eh, si el Pilarreal i el Boca arriben a un acord i els futbolistes em volen anar a l'Inter de Milà, però no diré el València eh? li dirà, mira, senyor Boca Juniors Vostetes me acuerdo Per dos euros en el Villarreal Pero yo Me embache al Inter de Milán O acepta ahora uno O en Chuñ Me embache de Baez eh, Y hay un club Que va a ser oficial Que había fichado A Jonathan y Pero oficial Comunicato oficial Y hay de recular Porque Jonathan Viera Y va a decir No, no, yo a Granada no voy <risa> Porque ya tenía Un acuerdo en el Valencia Tú fes lo que huigues Pero y al final El Valencia casi paga Lo más que Granada No estoy desmintiendo De formaciones Pero sí que digo que huye Valencia apárate el representante de Leo y Villadit la oferta del Villarreal es bajita a partir de ahí Villarreal y Boca que, que digan lo que huye que no digan que no bache nada al Villarreal pero lo que, que hace de el Villarreal es convencer a, al Chúa así están los dos Boca y futbolista y bueno ahora he quitado que pasen que vinieron la, la opinión del futbolista ya no la sé sé que la familia voló a ir al Villarreal y sé que el València i ho sé per una persona de, de la direcció esportiva del Boca Juniors li ha comunicat, i ho poso en, en la boca d'aquesta persona, li ha comunicat que el València ha descartat la incorporació de Leo Suárez sé que el, el, se, el se ho han dit això és el que se parla en Argentina, en efecte el València no ha descartat a Leo Suárez perquè jo parlo avui de València mm. i de València avui ha parlat el representant de Leo Suárez jo també eh? jo <risa> tú también Yo me fío en el que diga el Valencia que lo que diga tú Tú no te fíes de, no de mí No, no, porque yo sé que en periodistas de Villarreal Él se ha dicho una tercera cosa sí. sí El señor Lombilla es un maestro Él ya sí. representante del Kili ¿eh? Del Kili, del Kili Las periodistas de Villarreal Pero este es no, Y al Villarreal no Y al Villarreal, Villarreal. No, no, no, no nos conta el tema Declaración a la mira. carta al, al Villarreal el se que Que el Valencia había feito Una oferta eh, astronómica uh -huh. Súper gorda uh -huh. no, De, de, de, de última hora Te estás da dando cuenta Te be estás dando cuenta Para importarse al futbolista Claro, yo que estoy diciendo Y al Valencia de Villarreal La oferta de Villarreal Es pequeña <ríe> <ríe> Y Valencia de No, no Si yo con el Villarreal Me llevo muy mal Porque yo quería sacar A Musacro al Tottenham Y, y me he quedado no. sin truje ¿Y tú te crees que él está de Fernando Rojo un portero de qué? Es que Lombia está cremado Lombia, Lombia, Lombia está cremado, debe ser el Villamreal no, Sí, pero está que cremada. está en subastante futbolista y el Valencia no ha descartado futbolista Otra cosa es que en esta subasta si el Boca y el futbolista han pujado la parra y Jecha dice que no, pero Valencia no ha descartado el... yo creo que el Valencia el que no ha de hacer es demostrar o hacer la sensación de que está desesperado porque Valencia no te cap desesperación para el Fichero y ser futbolista Pero voy a decir que el Valencia yo creo que en ese sentido no ha de mostrar cap de, de presa ni d'angoixa de, de dir que se m'escapa que ha accelerat eh, sobretot periodísticament i no he dit que paral·lelament no hi ha, xe, no hi ha negociacions, lo que sí que he que paral·lelament a les negociacions hi ha hagut molt de soroll molt de ruïdo eh, mediàtic és Boca, així declaracions de Boca mm. diuen que tenim una oferta del Villarreal perquè està diuen, eh, Inter, València que sí, que sí, sí està clar, així sí, és la de sempre Sí, eso digo yo que el Valencia no ha descartado futbolista y hoy había para tener su representante y lo que hay de representantes, eso. Yo personalmente no sé si acabará si acabará en el Villarro, en el o no, pero estoy con Carlos en que en la manera de actuar de, de Boca Juniors da a entender que están ofertando al jugador, lo están poniendo en el escaparate y no por qué? Y pero, si lo pero, dicen de manera no, tan pública, fácil, porque si no provocan tensión entre vamos. clubes ahora en junio oh. se va gratis pero si lo tuvieran claro. tan claro y estuviera cerrado no, con el Villarreal no, no estarían subastándolo claro. aquí igual mañana firma con el Villarreal no sé. ¿sabes por qué? yo creo que la única forma no, que tiene pero... Valencia la mateixa de firmar eh, el Valencia o otro equipo el València Suárez i el Villarreal És pasta A Boca Juniors L'operació conjunta claro. Que li va plantejar -li en un principi És pasta Però, però la operació És a dir Que renove el futbolista Si vol I matos En dos o tres milions o el el, el València, I se No El València El València plan Però no m'ho Ui La manera de convencer A Leo Suárez És en diners Si el València Ui Diu Eh, que tengo la Vila Real 2 o si te estoy sí, pero la familia Leo Suárez sabe que está pasando en Zuculini la familia Leo Suárez sabe que está, está pasando en Depol no en parar, otra medida no me vas a de la familia de, de, de Leo Suárez Porque para que ni para. a no, ni a cosas que no vais a decir va a ver va eh, a ver voy a decir la manera de convencerlo es en dinero no le piquenme voltes el suor té altres ofertes i, i, i és molt fàcil eh, canviar el Villarreal per València si l'altre te dona més diners i si el, el Villarreal pega un apretó i convenç i, i li paga més s'anirà pues, al Villarreal jo, no jo li diria al València que no ofertrà més del seu pla inicial eh? però és una opinió personal jo el futbolista no el conec jo no puc valorar-lo no, però jo assegure que el, jo avui, era, ja la... el representant li ha dit el representant li ha dit al València la oferta del Villarreal no és alta és baja ja, però per què vol per què vol, per què vol que umple és que és normal és que és normal Estan sí, tan eh, subestant on treballava Joan antes jo no sé l'empresa que és però sé un jove no una així. selecció ah no sé pues de veres para mañana Andreu <laughs> on treballava Joan abans no sé, jo sé un jove que portaren així que no va molt bé bueno claro mm -hmm que madre me va vos que te digas caganchos de monchi no, no sí, ah, claro. vale. todo el monte Vinicius la alma y yo también eh, un respeto a Vinicius que va a ser mi yo eh <risa> y si te dijera yo el MVP el, el, el, el, ah bueno vale vale porque si es internacional es pin, pero, sí, pero Brasil sí si sí, pero en el estándar no la rasca ¿eh? pero que es que hay un error en la sesión un equipo que pareció hoy es un desastre normal un brasileño de vintage no chugá no pero la situación de estándar claro, este año es, es, es muy, pero muy complicada eso, eso. mala elección de equipo no sé si es previsible cambio, han pegado un cambio la previsión de verano ha sido nefasta allí y a los jugadores pues les está costando mucho los nuevos eh, tomar el, el mando del equipo y a Vinicius le está pasando eso mm. Si sí, en el Levante de Mendilivas y hasta ahora de, de, de Lucas Alcaraz y Aguero, un brasileño de Vintan se dirige al Getafe. O Pérez No, no, PSU, lo eh? normal es que no la rascara. A, hasta hoy no ha que la que A partir de hoy que el equipo respira, a lo mejor ya Como es el minuto. He si yo, yo me claro, también no, A partir de hoy que ahí, te la, comp respirar, ahí te la ahí No, no podemos seguir la mala provisión pero ¿se puede prever que el estándar de Lieja no, va a ser un desastre que lleva 10 años haciéndolo bien? De hecho, el año pasado casi se hace con la Liga y se desinfla al final. Pero si el problema, yo creo que con Vinicius ya no es la calidad que tenga, porque creo que es indudable. El problema es que ha sido una mala elección. Hay jugadores en la plantilla que piensan que es malo, que es mal futbolista, igual pues, que Tuculini. Pero ya sabemos cómo son las plantillas, Andreu. Vamos a ver. verdad Eh, aquí las cosas no Nosotros hemos visto al jugador en Brasil Hemos visto que rendía muy bien sí, Que ahí en Brasil eh, mm -hmm. Es verdad que a veces Como pasa en Argentina o pasa en Sudamérica Se hincha los jugadores sí. de Pues como se hincha Y lo sabemos todos pero que Vinicius tiene calidad es algo indudable, el problema que se pueda perder por el camino como le han pasado a muchos brasileños, pues le puede pasar, pero pero su calidad creo que es indudable ahora mismo. Ahora Abou Passate es fácil de diro, pero claro. tal vuelta la sesión buena la que hubiera sido que pudiera haber tornado una tabla allá en Brasil. Pero que continuara porque ahora el que has feito estallarle un año sin ser la su mm -hmm. progresión. Yo digo que, que no. no. Abou Passate es fácil de Yo digo que no desfies de que un de la plantilla diga que no, pero que futbolistas son tan egoístas y tan celosos en ese sentido. O sea, un... sí. a lo mejor es uno que porta sí 3 años. No, no me... y hay no. un brasileño que te la se va da, pero claro, cobra 3 Vegas más que hoy. Yo no me eh, en, en, en toda la historia reciente del Valencia ni Adunchuor, que desde la plantilla en que era muy Ruin y era Ruin. El Chicho Tabano. <risa> es el único es el único <risa> que, pues, que estoy de acuerdo. Pues, pues me, me bien y yo solo he dicho de dos, de dos jugadores desde que estoy en el Valencia que son malos. Uno es eh, Vinicius y el otro es Tuculini. El otro es Tuculini. Pues pues Zuculini, que yo ni con el Desdú del Valencia. ¿qué vos qué te digo? que tú estás tragelí la font, tú también. No, no Pero, sí, sí, claro, pues yo tengo allí, si tú tengo, por WhatsApp, por WhatsApp que tú diga por Tengo ahí, no, porque el inicio estaba en el año pasado, bueno, no sé, tirarle, tirarle el dardo, a jugadores que no están teniendo ni han tenido una mínima oportunidad de cobardes. No sé quién te la habrá dicho. A Zuculini, se lo tendrá que ganar. Zuculini se lo tendrá que ganar, porque un tío que hay semanas no, no se no le ven, se ven los entrenamientos porque no aprieta y porque prácticamente ¿Sí? es un desastre, porque es un desastre, porque está por trabajar, porque en Argentina no, no tú lo sabes bien, ¿Sí? porque yo no he visto más que cinco de 5 partidos de Argentina en mi vida eh, no se juega lo mismo que aquí y allí se le, se le ve mucho pero aquí no pero te pongo no. te, te pongo un ejemplo y es que eh, una cosa es la manera de entrenar, otra cosa es la manera de jugar y, y con Depol también se ha dicho lo mismo que puede pasar ah, es eh, otro caro, pero, es pero, pero Depol el fenómeno. problema es que a no le están dando las mismas oportunidades que a otros futbolistas y si se, le, si se le hubiera dado tal vez habría rendido lo mismo puede pasar con Zucurini no lo sé ahí la duda sí, la sí que parece evidente que Zucurini está en los mundos de Juppie sí, y sí. Depol no. las cosas hay que decirlas pero por ejemplo yo eh, y no sé si el señor Montal quiere que sigamos en este tema pero bueno no lo digo por abordar la actualidad la, sí. no, no, ten sí. Montal así la, que no está la... en el guión la... pero, <risa> pero lo, yo Peri Chample yo, yo recuerdo que Pichi un deserros de Pichi de Arzuculini y me explique, tío el último partido de Giga pero el último partido de Giga o el día que chues contra el Levante que no te estás en revés en ya de de no sé qué, no sé cuántos que fa chubando Vargas si has decidido ¿quién no se va a continuar? Vargas titular contra Celta y Vigo y Alcácer y Vinicius en el banquillo oiga usted <risa> usted le da 90 minutos a Vinicius usted le da 90 minutos a Alcácer a Vinicius no le da ni una si le daba Vargas claro pensaba Pichi que iba a continuar y quería que le ficharan a Vargas digo yo pero el club pero, ya pero, iba a fichar pero, pero a Vargas pero ese tran del año ya quedaba claro que ¿Eh? no van a desapagar dos Mar... millones de euros pero eso estoy pues, yo bueno ¿eh? entonces ¿qué hace que no juega Vinicius? ¿qué es tuyo? si es malo es malo tú pero si sí, pero tú al final apostas porque a Otamendi el torneo le envías a Brasil porque tú tens Vinicius o Otamendi y escollís a Vinicius si apostes, pues si segons, vas si vas, vas. segons Rufetes el entrenador el que de Marón d'Avantper perdava un, per davant un uh -huh. central, més enllà que ja que era no. una errada davint en el pasaport de no, sí, sí, de recordar que, que, que quan de va esser fichat Vargas, Pizzi fa una roda de premsa i diu Vargas no és el goleador. Mm. I, i, més, que, el volia I un... claro, que volia un altre, que volia un altre. Sí, senhor. Sí. Doche i quart, fem una pausa obligatòria a estores ja per a la publi i tornem de seguida ya que te has quedado Andreu pues mira <risa> aprofítete de esto toda la hora 12 y Andreu la que se ha fijado en la última hora me contaron ya con Carlos y con Pablo Leibada, a tertulia, a sports, 90, en la tertulia así en Sports en la 97.radio y ahora la vas a preguntar Andreu yo le voy a preguntar y después a vosotros en un año lo millor y lo pejor de Francisco Joaquín Pérez Rufete como manager general de Sportiu del Valencia y de el fútbol pregunta que estén fentvos en el nuestro Twitter arroba Sports en la 97.radio que aparezca en los dos y mitos y les diré en dará ahora, ahora sí, esta pausa para la Poli. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un set de cuchillos suizos antiadherentes de 7 piezas, con recubrimiento antiadherente y antibacteriano y mango antideslizante. El domingo 30 de noviembre, la cartilla del juego de cuchillos, por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Fin de semana en la costa con tu mejor amigo de la infancia Nuevo Smart 4, chú La distancia hace que ya casi no os veáis Nuevo Smart 4, chú De repente, dos suecas haciendo autoestop Nuevo Smart 4, 4 Os coge de camino Nuevo Smart 4, 4 Llega el nuevo Smart 4, tú y el nuevo Smart for 4, 4 para cuatro plazas Ven a verlo a Mercedes Benz Valencia Tu Smart Center en pista de silla Carretera de Madrid Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana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 tienen todo lo que te puedas imaginar y a unos precios Ven Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera Parking gratuito Sports 97 Need El Teo Equip, la teua radio Ya da habitual finestra musical de Carlos Bosch, el di más después de la pausa de Guard. Huy aquí Estriati porque ahora esta canción se diu lo que nos queda ¿Sí? y es una de A ver, <risas> <Rubete>. de... <risas> es. una de mis canciones lo que te queda tú a la que penso el día, lo que <risas> Sí, lo que nos queda, es una de mis canciones de juventud, una de las canciones de mi vida. Lo que pasa que esta es una versión actualizada que no conocía, me mm. rouquera. La que yo conocía es una de maniática. Mhm. Uh -huh pues por acaso de Fames de, de 25 años de Maniática que era un un rigi un rigi Maniática era un grupo que Gonzalo Coneix que son de Villena o mejor de, de Villena eran de Villena y esta es una barse, una versión de Harry Chispes que es el líder de Maniática y que ahora ha montado una banda que se le dio Banda Hachís Ah, muy bien. Efectivamente <risa> Ya se ha esperado Naval Group, ¿no? Sí, no Está claro el grupo, Era Banda de costumes Imagínate el sobre Cuando había que explicar Pero, pero esta, esta canción de Javi Sisper La recomiendo Porque la letra está muy, muy bien Lo que nos queda Me gustaría que la razón y el corazón Estuvieran siempre juntos Porque el dinero no lo es todo y el control es cosa personal y el control es cosa personal yo siempre intento ficar en un Valenciano a pedir que el control es una cosa personal y después de poner el otro grupo manda gachis pero, pero, pero yo, bueno yo pero bueno un respeto con Javi Chispes o demanda judicial ¿eh? <risa> <risa> a mí ya lo de Leo Suárez me da igual lo de Javi Chispes ya que no te toquen dice más Leo Suárez señor fa un año que eras destituido Braulio Vázquez, després contra una nota molt bona De, de l'Institut Braulio I arribava eh, Rufete No al club Ja estava en el club Era l'encarregat de l'acadèmia, és a dir, de la, de la cantera Però ja definitivament Amadeus Salvo aposta per Rufete eh, Com a manager esportiu Del balançacol de futbol Només arribar pràcticament A carregar se l'entrenador A Miroslav Jukic i aposta per Pizzi junta a Ayala al mes d'arribar ha que fer una revolució sobre la marxa en l'equip amb 0 euros i una idea molt clara que és la d'intentar frenar la caiguda lliure que tenia un vestidor eh, acomodat i absolutament zero compromès amb el València l'aposta és cert que no va agir l'equip va fer 8-10 no, no va aconseguir plaça en Europa i a partir d'ahir, aquest estiu, bueno, pues, eh, ha fitxat molts jugadors L'hivern passat també va eh, ser, com dèiem, eh, en aquesta revolució Se li va colar per enmig el passaport d'Otamendi Que va obligar el que el Barça no pugui disfrutar d'aquest futbolista fins a, la, fins a la present campanya Moltes coses, per a bé per a mal Jo ja ho he dit, jo ja ho he explicat Per a mi, el pitjor és l'errada del passaport d'Otamendi I el millor per a mi és, més enllà de lo que ha fichat en guany, el que va fer l'any passat. I no li va ser bé. I no van va encertar en els futbolistes. Bueno, no ho sí, en Keita. Però en la resta, en la idea d'un tío que du un mes en el càrrec i que no sap si el 30 de juny va continuar però que ell pensa que el camí a seguir és el de fer una neteja en el vestidor encara amb 0 euros... Tidres els nassos de tirar endavant d'aquesta proposta però a mi és suficient com per ja donar-li un aprovat més enllà de que després ha encertat en Orban, en el poc que l'hem vist en Mustafi, en Otamendi, Fucurini sembla que no, de Pol està per vore però té bona pinta Neredo és, eh, diguem-ne que una aposta de consens i després els que venen de Meriton Dit tot això jo vos pregunto el millor i el pitjor de Rufet en un any i si voleu si entenem després en la nota que li podem donar al manager general esportiu del València que hi futbol Carlos, vinga El millor, mmm, que té les idees molt clares que és valent que és molt valent mm, jo posaria mmm, dos o tres exemples perquè per la gent els doni en compte eh, pensem quan el València fitxa a Otament i per 12, més 3 Eh, eh, que es un, es, un, es un shock, ¿no? Y, y, y ahí Rufete se baña Y le digo al presidente de Valencia Es que vamos a hacer el equipo desde Otamendi y clares Y personalidad, y se baña Y portaba un mes en el cárrec Y ya él está diciendo Presidente, gástate 12 más 3 Personalidad Y sobre todo personalidad Y ideas clares, Y fico un otro ejemplo que para mí es El verdadero punto de inflexión, y me está mal dirlo pero bueno, vas a dirlo y es Canales Rufo te le digo a Canales que tú no te, que ahora no te quieres ir Canales está diciendo, cuando veo que Pichi no el fica arruga el morro, y ya no le parece bien ya no le parece bien pero, parte sí. y ya no le parece bien entonces se envola a anar. y Canales está el Valencia negociando un mes en la real que dio un mes, son 15 días y cuando arriba un acuerdo, yo no que se van a ir al Villarreal, le digo, pero chacho, el Villarreal ofrece un millón y medio. Ah, pero yo me quiero ir al Villarreal. ¿Qué? Y le digo, pues ahora te vas, y no te vas al Villarreal. Voy a ir. Pegar un colp, dice el vestidor, y así se fa lo que digo el club. Y no, vivimos al calor de vuestros caprichos. Y eso no acaba de funcionar con Bea Di Montal, pero a la larga, això acaba funcionant Cara al missatge. Això és sí. molt difícil a la, llarga, eh, claro. Claro, a la llarga acaba funcionant I estem veient ara Jo crec que el millor és això He contat entre dos exemples d'un tio amb personalitat Altres exemples de personalitat A mi hi ha hagut una persona Que ha manat a la València de, en l'esportiu I no tots pensem en Braulio Perquè jo tinc molt bona relació amb molts En Rafa Salom, en Juan Sánchez En, en, en Eduardo Maciá I m'han dit El que ha fet Rufete con Gaia, yo no lo habría hecho ¿Sí? el, Valencia, eh, el Valencia de Llorente, Braulio y Emery no le daban la oportunidad a Isco eh. a Isco, a Isco. El, Valencia, el Valencia de Rufet Bernazzi y apostamos por Gaia y fichan un lateral esquerre que es complementario no competencia de Gaia ¿Sí? que le puede quitar el puesto, sí pero el día que quieras ir a jugar a fútbol, tienes que poner a Gaia el día que vas a la guerra al Bernabéu puedes poner a Orban explique sí, yo yo cree no personalidad es valed tú te sí. toches a mis 10 Italia mi. vale, no, me, semana, lo eso, hombre, edúa, lo Oye, no me si tienes moro de micro no es bipo <risa> pues mira esta lo semana prendjamente tenda aniversario pfete, de Fabra, después, yo ya sé ya pero <risa> lo si no entra al charco lo <risa> pichor eh, a lo mejor era fruto del de proceso de venta no haber ni planta me escara els fitxatges en un hostestiu jo li dia que era, eh, plantar més cara però claro és molt fàcil dir-ho ara però si lo es, de és di... es que han arribat són si les Rufete que eh? eh, el... han eh, lo, lo de Otamendi si és es que és una error que a mi jo tinc tantes versions és pues algo que te passa una vegada i no te torna a passar no de sí, no, no, Te Yo creo que es complicado, Pero yo Yo creo que es complicado hacer vale. una valoración en, en este año que que de Rufete porque en realidad si miré estos dos mercados en el escape pudo trabajar, un venía muy condicionado porque, vivían, de muy porque venía de estar no menos un mes, cuánto saben que en teoría Eh, primer, el mercat hivernal eh, eh, habitualment no n'hi ha tant de molt bé com l'any passat en el València i, i, i dos, per a poder afrontar en garanties un mercat has de haver fet un treball al llarg de tota la temporada eh, Rufete no estava en aquestes circumstàncies l'any passat perquè ja dic, pues, duia un mes i una setmana com comença el mercat hivernal i, de, i després el mercat de l'estiu jo crec que ha sigut la temporada més atípica possiblement en tota la història del València en el procés de venda en les limitacions, en els avantatges a nivell econòmic que això li suposava a Rufete en determinades operacions, però també les limitacions que això li ha generat també a nivell econòmic i a nivell de decisions, que això és una cosa que no podem obviar. Dit això jo crec que el principal encert de Rufete com comentava Carlos, és també l'aposta per Gallà l'aposta per decidida per un jugador que apuntava molt bé que tots, eh, quan l'havien vist en el filial i quan havia deputat i havien un minut en el primer equip en, en Copa, etcètera, etcètera eh, però d'enegu apuntava wans. molt bones den maneres wans. per un d'enegu anys una cosa és apostar per un Allà. jugador de dir, sí, no, que estigui en el primer equip i, i, i en fi, ja anirà agafant minuts I una altra cosa és fer la l'aposta de titular i sé que és el principal encer per a mi també va ser la principal errada de Rufete en el passat mercat hivernal perquè Rufete, a petició de Pizzi no va fer una aposta per Paco Alcácer, quan du a Vinícius I jo crec que per a mi seria la, la, la principal uh -huh. errada i el principal encer, un poc és el mateix i jo crec possiblement aquest estiu Eh, a banda de que la força de Gallà que ve com un canó i que ve apretant i que tal no sé si també eh, Rufete apren un poc del que ha passat en el mercat d'hivern de, de, de dir és es que teníem allà Paco i, i, i Paco pues, al final perquè va trencar-hi la porta però clar el, li dueren dos jugadors primer en estiu Braulio i dos jugadors més Vargas i vinicius en, en, en hivern no sé si Rufete també aprenent un poc de deixar-li sota, dir, Omega ja pues, també eh? el tenia molt, el tenia molt ben considerat, sí, sí, no, però està, està clar, està eh? clar, però vull dir, no ha que tirar-li ous per a dir, pues mira, Bernat no casi, per 11 no quilos no i eh, gallada de titular i no fiché com Dia Carlos, uno que siga para competir directamente en Gallar. Y yo, yo creo que, uh... que no no es no se ha notado no no no se nota del cambio, sino que la monta ha mejorado el que ya había, porque la uh. monta Morvan que es un choro complementario como estén comentando. Yo creo que es una es una buena gestión y se han, un, se han que son mes de 40 movimientos de yo de planilla. Yo eso yo creo que el verano eh, la intención de, de No no solo el verano, sino el invierno, es que es una es que no, pues, pero... es una gestión eh valiente, eh, pero ya valiente, ya no solo y, valiente y y optima para iniciar un proyecto, que eso yo... es lo difícil. Él comentaba comentaba tanto tanto Carlos como como Gonzalo que, que ha hecho una apuesta valiente eh, que la ha por un proyecto a mí al margen de eso quiero ir un poquito más lejos creo que ...que lo más importante y lo más positivo de Rufete es el trabajo... ...o sea, las horas que dedica para el Valencia... ...las horas que dedica de estudio y de análisis a todo lo que quiere hacer... ...y cómo lo quiere hacer... ...y siguiendo un poco lo de las ideas claras... ...tiene unas ideas claras, un modelo... ...y yo creo que las buenas intenciones han calado un poco en el, en el valencianismo... ...y creo que cuando una persona trabaja tanto... ...y haciendo una valoración global acierta tanto... Creo que no nos podemos quedar solo con una cosa positiva Sino que hay muchas eh, a rescatar Se ha rodeado también de gente muy trabajadora Como Fabián Ayala Y ha, ha dotado al club de una estructura profesional Integrada y sólida No solo en el primer equipo, sino en la cantera Y eso, eso es una cosa que también ha cambiado Ha cambiado los aires En la cantera y en el primer equipo Alzaba la maca los bosques Pero, pe pues mira, te temps Porque ahora veo una cosa para la publicidad vale, pues sí Repes es que se te ha olvidado Que mentira sería igual, ¿no te recordes? Diecimenes Twitters i continuem. Así a esports durant la de la 97 punts de ràdio.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 También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas Calle Carabelas 17 Teléfono 961 46 12 61 Con todos los partidos De fútbol y wifi La de Mendoza, os esperamos Llega la Feria del Automóvil Más de 36 marcas y 2.500 coches Con descuentos de hasta 6.000 euros Del 4 al 8 de diciembre En Feria Valencia de semana en la costa con tu mejor amigo de la infancia. Nuevo Smart 4-2. La distancia hace que ya casi no os veáis. Nuevo Smart 4-2. De repente, dos suecas haciendo autostop. Nuevo Smart 4-4. Os coge de camino. Nuevo Smart 4-4. Llega el nuevo Smart 4-2 y el nuevo Smart 4-4 para cuatro plazas. Ven a verlo a Mercedes-Benz Valencia. Tu Smart Center en pista de silla. Carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana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 Les 12 de la noche 33 minutos Están preguntando El millón el pichón de Rufete En un año que du Con las del general Del Valencia Con de el fútbol Alex Diu Con todas las dificultades De la venta El trabajo es bueno Solo un centrocampista como re, Falta como recambio de parejo Xavi Simón El millón vendría a Bernat Pel recambio y tambor de Gallá El pichón La no continuidad De Keita he pujadas, el millor la mítica ni del 31 de gener on se pensaban que se dirían aficionados y se y se toda la barralla. De... Se recuerda que la mítica comenzó era oficial. Y, no. y al final tenías que fería... ¿Cuántos, ha... cuántos han entrado y cuándo le decir que yo a la pi ya había un momento la, y, la y, revolución rufete vamos van digo, a van quedar en diario. Y dio el pichot tal vegada la errada de la noche de Ricardo Costa, coñe esta tot fet prácticamente, los fichajes de Ler <ríe> el pichot, ¿no? Mm. ¿no? a veces se lleva tantos sacramentos. Menuda se aquí, el la de per Y el central También dice Mustafi El pichor La Isidia de Jonas La <risa> Isidia de Perreros Adrián Campos Diu Isidia es... de Jonas dí? Sí Marco era de Jonas no, Si no dije que no Pero si es que Jonas El último tramo la temporada ¿Tienes? Era él el que no volía ¿No? Jonas pasadas? es un gran futbolista Que tiene una cosa Que, se te no existe, que es gol Pero Jonas el problema que tiene es Yo, yo, yo Es el, yo No nas. El, el T yo, yo, yo, el ego, yo, el ego, yo Pero que tienen Prácticamente ocho futbolistas ¿eh? No Este tenía Mola que se estas traspaso del hibernio Adrián Campos Muñoz eh, Pasad al Timora Al principio va a ser el pichor Pero hay chitve Es la, la teoría de Carlos y la megua Que les, estas pasos no van a chitve Pero que el visaje va a calar ¿No? vale Coyonud Dio el millón El cambio que ha de un vestidor Sin implicación Grupo Chobi Dio el pichor Perdió algo Vinicius Borja El millón La netecha que va a hacer El pichor no inscribió También di en general Ahora bien cambiamos las cosas ESPI-1981 Lo malo decidirse por Vinicius y no Otamendi Y el filial no va a cara al aire Bueno, Orban Otamendi y Mustafi Navy-VCF Diu, el millor del seu Y contrata toda la academia El pijor, con Taran Barragán y no en Joao Burgos <ríe> de Bueno, la peña opina, tío Exactamente, la opina de la gente <ríe> claro. El pijor no convence la LIM De que era el entrenador ideal per Adey El millor la aposta per Gallà Dràcul, diu El millor, la quantitat de feina necessària que ha fet El millor, sense dubte, haver-se dit tot a l'any passat Borete, el millor, ha deixat els desganats i treure gent en ganes El pitjor la falta d'un que i tan guany Cano, el millor, la renovació Lo pitjor que pitxe no siga l'entrenó de la València I Miguel Ballester, lo millor, està la de la cantera i lo pitjor l'accent raro que se li ha posat Tota la vida Tota la vida, ja. Manu, eh, tota la vida Madó, t'has d'acord que la majoria de la gent parla de... En millor, techa, no, no dos futbolistes, sinó de la neteja Neteja, revolució es que, I això és la, quan jo, perdona, quan jo ficava la imatge Del cas de, de, de Canales Ja està bé, que el València es està votant es que tu, tu de què vas? Quin era plantar, la bandera, Car, plantar la bandera Plantar la bandera El problema que tenia el València abans En determinar qüestions que se feien A nivell esportiu era Que la tàctica que s'utilitzava per a convèncer Els futbolistes que acabaran venint Era eh, Incrementar l'ego de futbolistes Prometre les coses que després Igual no se podien complir, però no per res Sino perquè pràcticament n'hi havia molts futbolistes Que acabaven venint, perquè per a convèncer Els que vingueren, pràcticament se les anava Prometent d allà d allà d allà. el d'organitat el, el, el, el, el, Els minuts sense Treball mm. i Però n'hi havia molts futbolistes que vingueren així O a futbolistes que directament se es prometia Que si venien així, després els vendria Com el cas de Rami I se model el que ha canviat ara Jo crec que això base és important, eh? Para poder construir claro, eso, alguna cosa y clares, yo quería decir primero una coseta Que me acaba de enviar Miguel Castillo Un whatsapp <risa> Miguelito, ¿qué pasa? Sí, bueno, Miguel Castillo <risa> Redeu Botifarreta Exclusiva Sport, del diario ah. Sport Barmaelen viajará este fin de semana A Finlandia Para ser operado por el doctor Sakari Orava 5 meses de baja. 5 sí, sí. meses de baja a y, y así un rato parando Rufete, Yagic. Y, eh, y y Miguel Y de la otra. Cara a no, no. el que ha de ser también pues allá en en Cataluña Radio o en Buen vale, Racu. La valoración de Zubizarreta cuando siga <risa> ah, fue la ni mejor Zubizarreta se resumís en el que la previa del juz pasado en el Chulich en Chulich del otro día ahí en Capnao. En la lotería. Eh y no eches la entrevista que le iba a a Zubi eh, como si fuera el pequeño Nicolás que, es que era el, el pequeño, pequeño Zubi pero de destacar solo una cosa pegar un y digo bueno vos te diuen que es el que del Barça pero vos te da una chita pero eh, si es que, eh, está que muy bien. si Messi marca el gol no se sé cuan le fa un no homenaje a Messi es un segundo y el día más feliz de nuestras vidas somos con descendientes pero la pregunta es con tu bizarreta solo se podría destacar una cosa negativa es que no hay programa suficiente para destacar yo de la entrevista que le hice a Madeo Salvo que estábamos con Toro y yo correcto Vamos a la frase de Yo yo alaba el coche con doy mi memoria el recibo del teléfono que ha dicho Abadio y lo malo es que sabes que es verdad si tiene 30 no seguir la frase Abadio 30 30 o 35 30 35 millones de cláusula Lo vendemos igual se lo vendemos al a tiempo eh pero y viendo del Mailles por 18 dice "Te ha robado" ya Pero que esta noche está riéndose por por Londres y tú tenías que haber visto a Abadio Salvo ¿Con qué cara decía eso? Pero vamos, es y que... Y otra, otra cosita, Manolo... Yo, una, una, cosa. Cosa, yo en, el, en el cara a cara que hacemos me he enfolgado yo, les dime que es el superdeporte... Que siempre guaya Manolo, salva. <risa> yo, ahora que no está. Ahora eh. que no está. Yo he escrito que... Zubizarreta Té La mateixa El mateixa Index Dancer Fichant centros Que paran penals sí, sí. <risa> Escolta Recuerden Que era en el estudio Estadio aquel Que fe A portada Porque Zubizarreta Había parado Un penal Valeu ¿Vole, eh, que, conté, Valencia, eh? que sí. conté Una anécdota De Zubizarreta Futbolista En Valencia Y después Vaig a, a La teoría De puedo no tienes Ahora, hablar De que ara, Que le han nombrado sí. Bastantes personas que, ara, ara, Y después sí me, a, Quiero rematar Una cosa De lo de Rufete Pero Zubizarreta Cuando llega Al Valencia Pablo entonces mucho Él ya era titular indiscutible capo y arriba de tres del después del mundial sí. de Corea si sí, no él ya Maravill. es capo de la selección conclusión los galones en el fútbol existen no, ¿De Corea, no? cuando de Santos cuando de cuando estibaretta sí, sí, sí, llega la de la de la cuando naran da la... la... cuando estuviese en el de de adelante igual da igual cuando estuviese retta llega al virtual del Valencia al poco tiempo es el capo del vestuario del Valencia Porque los galones existen en el fútbol ¿Vale? Por eso también Ya es capo en el vestuario del Valencia ¿no? de... Pero eso a mí me ha imprescrito la atención No, no, no, me ha imprescrito atención Que el Zubi futbolista Fara tan capo y que el Zubi Director esportivo Semble uno que no pinta fuga pero allá una pasada Fede una destroza, o sea, en la Edilbao, en la Cartuja pues, no sé, El Zubi fú, futbolista era una época De que el, el Valencia de baldano Que Perdía muchos partidos no el Paco Rocha hace un equipo llamado Además ah, en, en el Valencia de Luis Aragones Que era su cambio de Liga ¿eh? sí, sí, no, Yo te parlo de, de, de esa época no, Luis. No. Que, Yo dije que era capo, que no dije que era mal portero Yo no digo que sea mal portero porque no lo era caray Pero una anécdota Y el Valencia de Valdano que va muy mal Y era un equipo llamado y hecho para ir muy bien eh, Los palos de la prensa van que vuelan Y Zubizareta decreta El silencio de la prensa Silencio estampa por narices de Zubizarreta no se habla con la prensa y por aquel entonces hay un día en que baldano le dice a un tal faridos oh. usted va a debutar el domingo y Faridós canterano de toda la vida de Valencia y, y no se podía hablar y le dice Faridós, oye, es que voy a debutar el domingo y me apetece hablar y Zubizarreta le dice, no, no, no se puede hablar y Faridós, que era canterano le dice a Zubizarreta pues mira Yo voy a debutar el domingo en Valencia Es la ilusión de mi vida Yo soy de la Valencia y yo voy a hablar de, de mi debut Te guste a ti o no te guste Y Farinós habló de su debut Y su pizarreta Desde besado. entonces no ha levantado cabeza <risa> ¿Que ¿La culpa de Farinós? No, claro, hombre, claro no. Farinós es un mito no, lo que tengo que decir, Cuando un futbolista tiene Para personalidad me, me, le dijo, si me preguntan por el equipo no voy a contestar pero yo de mi debut voy a hablar tú ya quieres, pero yo voy a hablar y salió y habló de su debut y, y, y, pues, y... futbolista con personalidad y su bizarreta no tener la sensibilidad de decir hombre sí cómo no vas a salir tú y disfruta de tu momento de gloria canterano que eres era muy cuadricular claro, era eh, una persona que yo que, que disfruta con... de tu momento de gloria el niño imagínate que Robert Ibáñez va a ser titular y que viene aquí no sé Javier Fuego también y de decirle que no puede hablar ¿no? yo vais a contar va a yo vais a contar una tapona una dolenta que yo tenía en su no? carreta, ya, ya había con eso en la es que, de, de, de Pereira, que a mí me recuerda el caso de Joao Pereira que también acá por el año pasado y, y escuchaban el filial y tal los canteranos nos dijeron paraula, és que ni saludava. A mi Zuby eh, jo li vaig demanar una volta un favor a coses que se fan a voltes per a les ràdios, una salutació a la... bueno, me va contestar molt malament i jo el vaig enviar a esparragar. <laughs> jo, jo de xicoté pues, era joven inconsciente i li vaig dir tu vienes aquí a treballar amb unes botes i jo amb una gravadora si tu no me respetas a mi jo no te vull a respetar a ti. Estic i en... era el meu ídol des que jo tenia 13 anys, era, meu... era el meu ídol. Però com a periodista no vaig... Eh... Dice que, que me faltaba al respecto Yo antes que me estaba Que si sí, no voy a hacerme el favor Estaba en su directo, Pero que la manera de contestar Para ser excesiva Estuvieron dos años de parralarse A la fin El día que se va de Valencia Y fue a un dinar en varios periodistas Y a mí me convida Y no tan solo me convida Sino que me regala la samarreta Que dugué el día que el Valencia guaña 3-4 en el Camp Nou el famoso oh, día del gol de Piojo, ¿no? pega el piojo. Sí, y se asamarreta porque yo esperaba la samarreta la del color de ahí de la, la verdad y me duro una blava pero me duro una blava, digo, no. es que esta es la blava pero esta es la que dugué en Barcelona el día que guayaron 3-4 en el camp, no. Y la tínquen casi se amareta. Algún Pero día mira, la puerta de pera que la ha Y tú vas a grande. ¿no? No. Sí. Acabareu. No, acabareu. Ponte no, no, no, no, no, no, música de besitos no, ahí. Yo, ay, ya, no, Vigilo mucho a quien doy los besos. Eh, que luego te puedes trobar con la película esa famosa eh, impresionantes muladas con sopesante las patas. Y no, <risa> y no es plan. Y no es plan. Y no es plan. Yo vichiremos de aquí donde les beses. Ponte una de puta ahí de los Pero sí que sé que acaban con eso en la lista se acuerda me va a contar un funde de notas entonces entonces cuando un día Carlos eh, pero yo eso sentía yo, eh, era capo y me dijo a mí de dos equips de la meua vida me tiren ahí me tiren de la letra no, porque les fa falta pasta y me tienen que vender al Barcelona y me tira del Barcelona me tira Cruyff porque yo tenía esa sentencia sobre el vestidor que, y eso Cruyff no toleraban ninguno toleraba. a la fin la distancia curta era no, un tío pero sí que sabe como director esportivo es que es que es cómic la la travesía está fen como de fe todos por Barcelona es cómica y todo eso servía para para recuperar el debate que está en Favi a, a lo de Rufete ¿verdad? a lo pues mira torna otra de la cosa posa. a final se me olvidará eh. esto no, es no, no. boicot demanda judicial y 44, las cuatro fue una última pose de torneo venga solo este mes en Skoda Plauto tienes un Skoda Spaceback por 11.500 euros ¿Cómo? Sí, sí, un Skoda Spaceback por 11.500 euros Skoda Plauto, en Valencia, en Tres Forques y en Paterna, en el polígono Fuente de Jarro Plauto.es Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas Para que esta segunda edición también sea un éxito realiza tu control de invierno gratis en Peugeot y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja Servicio Postbretario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 Treyat, mascletá, convoy Algunas de nuestras palabras no tienen traducción Son únicas, como nuestras frutas Disfruta de la mejor selección como el kaki rojo brillante La granada mollad o las naranjas Conocidas en todo el mundo Porque somos los primeros produciendo y exportando clementinas Son cualidad, generalidad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 Sports 97 mit, el teu equip, la tegua ràdio. 12 y 46 volvió a contar alguna cosa después de que detallara en Persego una vuelta consecutiva el señor Carlos Bosch voy no era una, una idea más sobre eh, lo bueno mm, de Rufete vas a ser un, intentar un hacerlo muy largo Gonzalo que te puedes muy pesar <risa> a ver yo pens yo, 14 minutos vale yo como periodista <risa> yo, yo, yo como, como periodista yo es un... después entra la música y ya se queda eh. <risa> eh, si entra banda hachís no pasarás <risa> yo soy un periodista que como periodista le he publicado fichajes a muchos directores deportivos pero pero yo he publicado fichajes a, a Javier Subirach ¿no? el de Curros Torres por ejemplo, le he publicado a Edu Maciá el de Alexis, le he publicado a Rafa Salón, no recuerdo ahora, a Juan Sánchez a Miguel Ruiz a, a Fernando Gómez, a Braulio a Carboni a García Pitarch, todos estos ¿eh? García Pitarch, Subirach Carboni, Eduardo Maciá Rafa Salón, Juan Sánchez Leo, ¿no? muchos, muchos Braulio Fernández, muchos porque durante los últimos años ha, te, ha tenido muchos. Y no estoy diciendo que sean que siguen deshonrach muchos de estos, no. Pero el que tiene idea más clara de club sin duda es Rufete. Y acabo enseguida, el club de club, de, de club, no, a, está hablando par, sí, de club o, o idea club, o idea club, futbolística de, de plantilla quien, del primer equipo. De, no, no, quien defiende más al club es Rufete? el Valencia ha tenido épocas con Llorente mandando y Subirats que al final Subirats inconscientemente estaba defendiendo su gestión, no al club porque tenía Llorente matándolo y que había tres guerras internas claro, ah. Braulio estaba defendiendo su gestión, siendo honrado que era honrado, estaba defendiendo su gestión más que al club, caso Isco pero porque lo proficia, propiciaba la situación muchas veces Llorente que apretaba mucho Ver, me, me explico y el que más defiende la idea de club y más claro lo tiene es Rufete si sí, es verdad que llega en una catarsis total y con un presidente que como él dice vamos a hacer un proyecto de cantera que no sé qué no sé cuánto que se, que se mezcla con un tío nuevo esto es una catarsis y es fácil hacerlo fácil entre comillas pero antes un tío siendo honrado acababa defendiendo su gestión no el interés del club Isco pero el del primer equipo los di, dice que lo ceda a la segunda división y acaba quedándose en tercera para subir al filial a la segunda B. ¿Qué le interesa más al club? ¿Que Isco juegue 30 partidos en el Córdoba o que el Mestalla suba a la segunda B? Alguien lo tiene que decidir. Correcto. que haber una decisión de club. Pues eso el que mejor lo está haciendo, Rufeete Antes el director deportivo acababa defendiendo su fichaje pero, pero es que yo creo que Tottenham Sattel directores director de Sportius eh, del primer equipo del primer equipo no sí, Fén no Fén una, no una estructura porque no, no, no había una estructura, una estructura deportiva esportiva de claro, y, claro, es el, claro. y el circuito de Dios Fén La Chestió del primer equipo es el que trataba era de, de, de solventar el que oa siendo, honrado, siendo pues, honrados Rufete pues, prende sesiones hasta en el infantil claro. siendo honrados defendían su gestión al final Rufete dice vendemos a Bernal y, y, no, y a, nos la jugamos con Gallá que no va a aceptar siempre porque habrá un Gaya que no no nos no salva. Y y el y el lateral izquierdo que ficho es complementario a Gaya, o sea, el entrenador cuando quiera atacar tendrá que poner a Gaya. Es porque no se da cuando Gaya sea malo. ¿Entiendes? Porque no va a salir siempre bueno. nos vale, claro. queda, eh. queda un lateral, Lato y Sito. No, Sito no es lateral, pero Lato sí. Sito Sito Sito puede atacar yo adelante, bueno, pero, bueno, claro. el, oh, pero la, caro, Lato es un fenómeno, eh. Eh. Más, dato, carrilero, uh, más carrilero, más carrilero Pero es que al final no voy, no voy a decir ninguno Pero que al final alguno no arribará O sea, uh -huh. la no puede hacer todos años un galla no Correcto, todos los años no va, no va a ser un galla Yo de, ya, tenía una, una anécdota En eh, Braulio Porque Braulio va a ser destituido Hoy es 25, que el 24 Que va a ser destituido y el 25 va a ser no mena trofete más o menos Creo que va a ser un día de diferencia lo Sí, que... por la mañana hace el, el fichaje de Bezo Y por la tarde cesará Braulio que es lo, que le, lo parlaba en Ben García Cuervo Correcto correcto y yo tenía previsto por pues lo típico cual, se ha encargado una persona pero me señala de lo que lo veo lo malamente que se desdute en ella y sempre està la persona, no? Jo, a mi m'agrada ser eh, almenys en el 90% de, de les persones, i sobretot les que si són recept receptives i, ja, bueno, pues en Braulio vas tindre els meus topetades, però amb no, tu receptiu i tal i dic, bueno, doncs, quan passo en un parell de dies, el quidre a veure perquè tampoc era a de cuidar el, que li queda el mateix dia li queda a veure com està, i en revés acaba de quidar-me Braulio a mi perquè va ser el dia 28, el dia que el señor Faura dia que tancava a retenir-me <ríe> diu, ja sé que ara va estar tu, tu a quidar a mi a veure com estic, però te quidre jo a tu, és certa la, l'anèdota, la sí, i quasi acaba acabar en mes parlant lo que hemos pasado el día 28 que voy a demostrar que día que Braulio de Vegas acababa de ferrer la suga gestión sí. siguiendo un tío honrat porque Braulio que la gente la acusen de lo que huiga, pero voy pero honrat Braulio honrat vale. era Braulio lo que no era era una persona con peradunas que te había ahí. entonces ahí no pero en entramat, tal volta pero exacto exacto no no para, para estar en la Secretaría Técnica sí pero no para que de sirve ahí ahí, ahí Mira, bueno. Rufete, Rufete fa, fa cosas que no ha hecho ningún... ¿Tú sabes que Rufete no dina ningún representante? <risa> Alerta, ¿eh? Dina Salván, Dina Yalo, Dina que siga, pero ahí no dina. Y cuando paran el representante, echa, pues, rematar a Rafaena o... Per pero, pero, pero entonces... Pero dinar, <coughs> Carlos, en, en lo que estás hablando de que es un hombre que a nivel de club es de los que más se ha preocupado, a nivel de club, eh, estarás conmigo lo que he comentado antes. Es un, una persona... Que en todo momento Ha tenido unas intenciones Sí, sí, sí excelente sí, Claro, claro Hombre, él viene aquí Con una estructura en la cabeza Con una metodología Y la Y la, hace, claro, y la, claro, y la, y la pone en práctica Primero en la academia Y luego ah, A nivel sí. de club Luego la metodología De la academia Tiene que dar resultado A un futbolista No, pero eso Que salga bien Que salga mal Que apuestes por uno Y te pegues el viajo Que no Eso puede pasar Porque es fútbol Pero la intención Es lo que cuenta Y Rufet Te está acertando sí, A ver, mira Tú, alguien ha, ha pegado un palo Al Mestalla Opinión libre Yo este año he ido a un partido del Mestalla, que te para sí. conclusión del Mestalla y yo, yo yo al final yo no quiero un Mestalla que juegue muy bien. Ah, eso sí, la, el plan de Rufete es yo tengo entre el juvenil y el Mestalla 5, 6, 7, 8 jugadores, no tiene más con los que va a muerte. Y espera que en en 2, 3 años de esos 5, 7, 8, cuatro estén el primer Yo equipo. yo te voy, voy a... A, te voy a si lo voy a el Rober Ibáñez, tú haces buli, te, te voy a poner un yo, ejemplo y ahí está, uh... perdona, ahí están Cito Está gato. Está nadando, está nadando, está, está el Fernando Cano, está Nacho de Gil, Acapo. Nando, ¿no? Está en Andrade, Hay apuestas, y se lo... apuesta por, por un por una élite por decirlo alguna. Y bueno, luego hay un, un jugador que no está cerrada obviamente. Luego hay un jugador que han fichado ahora que se están pasando todos un vídeo del jugador porque es más malo, que malo. Y se están pasando el vídeo Rigen Sevill al pobre chaval. Pero por bueno, eso pasa en Yo no, no se lo explica ninguno con las fichadas, Carlos ¿Nos habéis preparado desde ahí, vos? No, no Yalo. No, no sé quién es Uno que arriba es no, vale Ah, vale Pero bueno, es pronto también Es pronto también Mal asunto No, yo quería hablar de lo que comentaba Carlos De si era positivo tener un equipo en tercera Para ascenderlo a, a segunda B o no Los resultados al final son lo de menos El mejor ejemplo es el Barcelona El Barcelona, el año que sube tercera a segunda B es el año que más futbolistas ha sacado. Y está año año, año una, año... año no, me que en aquel momento Guardiola se ha donado ese, ahí. Call, no, defecte, ese... No, no, call defecte. No, no, sí. call sube con los jugadores. Correcto. ya los conoce. Y ahora sube el equipo está en segunda, ahí, división, en segunda no. división en puestos de promoción de ascenso y no sacan... Espera. Cuando... claro. Y lo que creo es Carlos, que los no nóvides no... que ya entranos que els agrada molt ben de la seva marca personal. i guardeu la una part de la pero... marca personal que extrao en ese pichar colonia que diuen que fa Guardiola. però ahí una encara mar... no pichaba colonia, eh, quan feixo Guardiola. Bueno, Cuando... eh, yo... sí, sí, que ella Guardiola, no el negar, Guardiola la valentia de que lo expone. Claro, jo no, no, Guardiola és tota, però és valentia, també forma part d'una pose. és com és com quan que valent és Paco Gémez que contra el Barça avança la defensa més que contra el cap altre equip quan sap que el van enganxar i el van a matar el no el però ell vol vendre i se, i se sellei de Paco Gémez i contra el Barça que saben que és l'equip més sabe per fer això ell no escufa, escufa exageradament perquè la gent veja lo valent que és Paco jo, Gémez jo crec que no és el mateix jo crec que volen vendre una part de marca personal perquè Guardiola ben. fa això quan està en un Barça que en... que de catarsis total està, està, està està de, de... De... no perdia res no, hombre, no perdía redes, escolta. No eh, eh, tenía mucha guañar y también tenía molta pedre porque arribaba al Barça de Retrupper que la Porta había apostado por él, porque había de per eh, y que y, y, que, y, y que no le querían los eh, que, eh, lo que rodeaban a la Porta, no, no quería no volien, que ¿eh? eh, fuera el entrenador. Pero Guardiola si la queréis creéis mal, pues ah, eh, pero, habrá eh, sido una treta para Martino eh, y habrá durado 2 meses. Yo es per, perdonar, perdonar antes la cosa. la pero, tenía clara. Formatizar un poco y profundizar un poco en lo que he dicho yo. ...porque paralelismo con Gaia Isco muy bueno que estamos hablando de Rufet pero ahí es cuestión también de entrenador ¿eh? sí. es que voy no, al Valencia el entrenador del primer equipo que no lo nombro para que a Manolo no le crezca el pelo en el partido que es que de Copa en es el partido de que... Copa en que Isco debuta eh, sí, en el primer no, equipo no, davante de Logroñés Zenís Isco y después desaparece absolutamente que tiene que hacer Isco para que lo pongan 15 goles en un partido va a ser un golazo espectacular dos dos golazos espectaculares pero un beiser espectacular y otro también pero no lo que yo voy es mucho antes Isco está en la tercera división se sale se sale en tercera división ya en las, cuando vamos a arrancar la segunda vuelta ya en crisis económica los equipos de tercera físicamente al Metalla no le aguantaban ya porque Metalla profes entraba profesionalmente solo por físico cuando hay claro, los equipos de tercera la <risa> <el> crisis <risa> la convirtió en una pequeña preferente Esa, mal, claro, pues físicamente los desarrollaba y Isco físicamente más ¿eh? se los regateaba a todos le quedaba pequeña y le dice a la entrada del primer equipo oye, Unai, toma, es que este es un fenómeno pero un fenómeno y Unai dice, uy, este está verde cederlo a segunda división en la segunda vuelta y año que viene en pretemporada me lo quedo creo que no le habría puesto que no quiero entrar ahí, no quiero llegar ahí no quiero llegar a Unai. lo que quiero decir es que el del primer equipo dice cederlo a segunda división y el valente decide que dejarlo en tercera para que suba al Mestaño segunda B y no no me sé conviene al Valencia y no no me yo, sino yo subir que... al Mestaño o 20 partidos en el Córdoba a Isco que no sé, no sé lo que le conviene. Sí, Pido que alguien tome la decisión. A de depende, en efecto, de esa decisión pero, depende pero, de algo. A banda de Ixhoa... Eso es lo que ahora, hecho, antes no había. Y de no pues, cedirlo... Y, y, no, y, y acabo. Por eso digo, que no digo que Braulio no fuera honrado, digo que no la tomaba. Y ahora sí que se toma. Que te diga, Carlos, no, no. tan rápido. A banda de Ixhoa de no cedirlo, la segunda decisión que es Far Valencia es Dur al Chorri Domínguez en ese mercado hibernal. Y, y, Braulio, ver, la, la y, y Braulio era deshonrado No, pero ponemos un ejemplo Y ponemos el otro y Porque el y, Valencia en aquel momento compraba Gaya, el que podía y, y Gaya es un fenómeno eh. no, Pero Isco es mucho más fenómeno que Gaya Porque juega arriba Y lo de cantaba mucho Pero el Valencia Nos aclararon entusiasmo. El entrador del primer equipo pide de, Llévalo a segunda Que hay muchos saltos de tercera a primera Pero aunque David Navarro saltó de tercera a primera también pero te dice Yo, pues que se vaya segunda a las palmas que juegue 20 partidos eh, busqué, que le peguen fue tres cañales bones de tercera a la final de la Champions claro. en un año <coughs> pero el entrenador te el pide santo... Isco ha, ha cedido se va a las palmas a Albacete le pegan tres bones cañales y el tío aprende no de sé cuántos y, y subieron en vez segunda lo subieron con la gorra Paquito acá Alcáceré y Montoro señores han tan un a que pero a Comenzar en saber convencer al Tancameles eh, jornadas eh, di Levanta Diario Mercantil Valenciano Enzo Pérez pide al Benfica a salir en enero, Nuno quiere esperar a Rodrigo y Messi llega insaciable a Mestalla, mientras que eh, en El Diario Superdeporte de Paul y Joan Mendy a Messi, aquí no hay amigos. Y también en el Valencia, el Valencia contra Batman y Superman. Creo sí, que, que no que más